You know I'm never far away your till the end of time until the dawning of this day Aquí comienza el musical en el exilio en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza Radio Topo estamos en rojo. No. ¿Estáis? ¿Estáis? ¿Ah? También se ha estropeado la luz, roja, ¿Se lo siento, ha la luz roja. Hoy es 3 de abril. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 34 del Buñuel en el Exilio. El siguiente programa será divertido que tiene rima. El programa quincenal de Radio Topo en el 101.8 de la FM. Nos podéis escuchar también en directo cada dos jueves a las 6 en la web de Radio Topo y en directo.radiotopo.org. También estamos en diferido los jueves de 7 a 8 de la mañana y los sábados de 11 a 12, así para la orilla del Bermón. Además, podéis descargar nuestros podcasts de la web de Radio Topo, y ya pues, y si no, no los podéis buscar en el bar y pedírnoslos. <risa> eh, hoy está Elena a los mandos. Hola, hola. Mireya a mi derecha. Hola. J. Pedro. Del Hicierra, padre. Hola. Avelino en medio. Y además tenemos, eh, pues, unas ilustres personas que han venido a aguantarnos durante esta hora. Tenemos aquí a Alejandro y a Alex. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Eh... Ah, no sé, si Pues sí ah, tú, no sé. Bueno, yo, mientras tanto, malado. voy a bajar el volumen, porque me estoy quedando sorda. Hoy estamos mucho. Tenemos que leer el santoral del Día, ¿no? Hola. Sí. Pues hoy es San Ulpiano. Sí, es San Ulpiano. San Ulpiano de tiro. Por <ríe> San favor, mire. Procede con el santoral del Día. Bueno. A ver. esto lo había editado yo ah sí San Millpea de Tiro San Ulpiano de Tiro era un joven cristiano que vivió en la ciudad de Tiro hasta aquí todo correcto todo coherente sí, sería lo raro que fuera de... eh, durante el siglo no, no. IV, también lo común y el emperador Máximo Daya, que de este ya hemos hablado bastante se dedicaba así como deporte nacional a cargarse a los cristianos porque no querían adorar a los dioses romanos hasta aquí lo de siempre A, sí, a pesar de su juventud, Ulpiano mostró una fe inquebrantable en sus creencias, bla, bla, bla, bla, los de siempre. <risa> <¿T> <risa> ¿Qué de, de, de Yo, ah, no, no, no, sinceramente, no, no, estoy empezando no. a pensar que era como ser cristiano, esto ya lo he dicho alguna vez, era ser contrarrevolucionario, o sea, oposición al poder. Eso Es era ser revolucionario, ¿no? Sí, es verdad, es revolucionario. Pero me gusta sí, más, más, sí, es que me gusta sí, más decir contrarrevolucionario. Ah, que me se siente poco. Joder, <risa> es que <risa> cabrón, ¿me habéis puesto el micro más lejos que el copón? <risa> Hombre, si estás madre. ahí repanzingado, como <risa> micro si estuvieras en el sofá... Pero bueno, básicamente lo de siempre, que le hicieron un martirio, que era muy joven y que la fi cristiana y bla bla bla. Pero aquí leo que el martirio fue muy cruel. Muy bien, es que esto es lo que yo quería recalcar. En el don, claro, ellos como se lo escriben para ellos, pues siempre tiene que exagerarlo al máximo. Pone que el martirio fue muy cruel. El martirio fue el siguiente: le metieron en un saco de cuero con un perro y una víbora y los tiraron al mar. <risa> Yo, aquí me gustaría recalcar que a lo mejor San Lorenzo podría explicarle un poquito lo que viene siendo un martirio cruel. Esto suena como mis vacaciones de verano. Muy bien, exactamente lo que, pone, lo que he puesto yo. Entonces, he estado buscando cómo se llamaba este tipo de martirio y se llamaba poena culei, o cuyei, como sea en latín antiguo. El rollo es... Tenemos aquí cultura y todo. Sí, que se hacía para sobre todo para los parricidas. Y cada animal representaba algo. pues el Los perro, parricidas son los que matan en la parrilla. Los que matan a sus padres. Como a San Lorenzo. <risa> los parrillitas El caso es que yo, que estaba indagando un poco, porque ponía que este era un castigo que se hacía sobre todo para este, la degradación parricida, y cada animal significaba algo, he buscado yo en plan de, bueno, pero ah, normalmente los cristianos o los tiraban a leones o los crucificaban. Y aquí pone que no consta en la historia que nadie hubiera sido matado de esa manera fuera del de ámbito... Privado, okay. Es decir, que a los cristianos no se los mataba así Que cada uno saque la conclusión que quiera Lo mismo, era parecida y dijeron Ah, pues no, que era muy buena gente, que era cristiano Yo no ahí no me meto Y nada, mañana será otro día Bueno, eh, por favor, el meteorólogo Ah, oh, sí, hola, hola. Necesitamos el tiempo de este fin de semana en Zaragoza Hola, hola bueno <risa> Pasemos ahora a la hora, previsión meteorológica para el fin de semana. En Zaragoza se espera un tiempo agradable con cielos mayormente despejados y temperaturas que oscilarán entre los 10 de mínima y los 21 de máxima. Un fin de semana ideal para disfrutar el aire libre y recorrer la ciudad sin preocupaciones climáticas, no así del ayuntamiento. Uh -huh. Pero va a hacer viento, ¿no? Siempre esto es Zaragoza. Creo que la última no acertó en nada, por cierto. También o sea, tengo que decir, bendito cierto que nos ha librado de muchas cosas, eh. Sí, de lo, la, de lo la primavera, del anillo raro... De ser felices. Eso es la venganza zaragozana. Sí, el espíritu de Aragón no se está esto, quejando. Tío. O sea, ¿cómo coño voy a, ir a la esto? Como se ha podido. Y bueno, el pueblo de este día, de este programa, es, es Torre de las Arcas. ¿Torre no? de Arques? No, es otro. Ah, es no? otro. Sí, Hombre, es será otro. Torre de Arques, ¿no? En la provincia de Teruel. ¿eh? No sé. Bueno, no sé. Pero bueno. Por favor, léenos al respecto sobre... Sobre torre, torre de las Arcas. Enclavado la música, en las... música épica, por ah, favor. Ah, música épica, ¿maestra? Perdón, perdón, si la tenía preparada, se me ha olvidado. Ah, no, no, no. A ver. <risa> tranquila, tranquila. Hay tiempo, hay tiempo. He, he probado otra a ver qué tal está. A ver, ah, si pues, es más bueno, pues, no no épica sé... o menos. De repente, de momento no épica, por favor. No sé, adelantar un poco que parece que es lenta. Parece que empieza flojo. Es Esto no verdad. tampoco pasas, a <risa> pues Bueno pues nada Enclavado sí, en las es estribaciones De la Sierra de San Just En la provincia de Teruel Se alza Torres de las Arcas Un pequeño municipio que Pero su tamaño Rebosa de historia de encanto Sus orígenes se remontan A tiempos medievales Cuando formaba parte De la encomienda Tempraria de Leaga. Tócate los cojones Las calles Mira por fin un pueblo Que no de Daroca. La las calles empedradas Y las casas de arquitectura Tradicional aragonesa nos transportan a épocas anteriores Claro Rodeada de parajes naturales, como todos los pueblos, con el Parque Cultural del Río Martín. Torre de las Arcas ofrece a sus visitantes la oportunidad de sumergirse en un entorno donde la historia y la naturaleza se entrelazan entrazan y ver unos, unos 25 <risa> habitantes, la verdad es que fue pues, como todos los pueblos. Y sigue en pie como testigo silencioso de un pasado rico y vibrante. Esto es un copia pega Para quienes vivan o vayan a visitarlo este fin de semana, cosa que recomendamos, el clima será fresco pero agradable, las temperaturas mínimas rondarán los 5 grados por la noche, así que tendréis que dormir acurrucados y las máximas alcanzarán los 18, por lo que podréis bajar al bar. Se espera una mezcla de sol y nubes creando un ambiente perfecto para explorar los paisajes naturales y disfrutar de la tranquilidad que ofrece este rincón de Aragón. wow Un pero... poquito de música y nos ponemos a hacer el programa. El récord lo has leído todo como en 17 <risa> segundos. <risa> o sea, ¿Yo? esto una me ella me no lo ahí. puedo hacer porque es imposible. No, me gustaría y a recalcar vez... que si vais a Teruel no os fiéis ¿eh? de las mínimas, o sea, abrigo. Ni de las máximas. Ni, o sea, en el momento que se va el sol te vas a helar. Abrigarse que Teruel hace frío. Ahora... Oh, mierda, no Música o sea, épica a la vez mejor. Sí, tal cual Sí no. Joder Ahora no Estoy un poco floja hoy, eh Continuamos. Eh, hoy vamos a hablar del Centro Musical Artístico de las Armas, que está ubicado, en, el, eh, como sabréis, en el, en el barrio de San Pablo y que ha sido un pilar fundamental en la vida cultural de la ciudad desde su inauguración en 2011. Este espacio multifuncional ha albergado una, ampliada, una amplia variedad de eventos, incluyendo conciertos, exposiciones y espectáculos teatrales y que actualmente se encuentra cerrado. Eh, así que, bueno, hoy tenemos aquí a Alejandro y Alex eh, Que están, bueno, que... Contar un poquito Nos van a contar un poco sobre la asociación de Salvemos las Armas eh, Que, bueno, fue creada hace poco Bueno, que nos cuenten un poquito ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Pues encantado <risa> de estar aquí Pues eso, eh, pues cuéntanos un poco Sobre cómo surge esta iniciativa Pues surgió por parte de, de unas vecinas del gancho que estábamos viendo cómo acaban de cerrar las armas hacia nada y en comisiones y demás se comentó que a lo mejor iba a acabar siendo eh, una comisaría de policía y, y se vio que el, que el uso cultural no estaba garantizado, que ya no era que hubiera que luchar o no por un modelo concreto de gestión, sino que ni siquiera el uso cultural estaba garantizado. Me gustaría recalcar que ahora mismo eh, el barrio del Gancho es el único, San Pablo, es el único barrio que no tiene centro social ni cultural abierto. Gracias por la apreciación. No, no, me parece súper importante. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, porque cerró en el, a principios de año el 3 de enero, creo que cerró, ¿no? Sí, a principios de año es, de es cuando cerró. ¿Y se sabe por qué cerró y cuál es la historia de...? Lo que se sabe es que las, las personas que ganaron la anterior licitación... consideraron que era imposible continuar manteniendo el centro abierto, eh, entre otros motivos, por una serie de fallos estructurales eh, que había en el edificio. Ya, a mí me había llegado que había goteras por abajo, humedades de todo tipo, que para ser un edificio de 2011, pues... no sé, como el arquitecto. No, no sé. ¿Cara traba, puede ser? No claro, entonces, de, de, de los desperfectos esos, como había conseguido la licitación, la empresa esa se tenía que encargar, en teoría... El ayuntamiento. <risa> ya lo la digo empresa. yo, no te preocupes. Y no era así. Bueno, pues es que es un poco la tónica que tenemos siempre. Y, claro, pues... Eh, un centro musical que era importante para Zaragoza, porque aquí hemos visto... Hacían clases de música, hacían conciertos, había un bar, restaurante, muy majo. Hacían formación, los domingos hacían café. cursos. Yo estuve, creo, en un curso allí. Me suena. Eh, bueno, cursos de música, ¿no? No mm. sé no, no es muy bien cómo era eso. Sí, bueno. sí, pero cursos de, de DJ de, sí, sí, no, sí, sí, de, todo. de todo tipo. Además, mm. es un espacio que está súper bien complementado con las sillas que se ponen, que se quitan. que decir, que todo lo que se quiere de tener y no poder, ya se tienen las armas. Solo hace falta querer. Además, allí, allí hay allí una inversión a nivel técnico. Mm. Nuestra técnica de sonido lo sabrá perfectamente. Hay una inversión allí a nivel arquitectónico de sonido, pero también técnico tremendo. O sea, hay allí mucho, mucho dinero y muchos medios y muy buenos. Hay también un estudio para grabar, aparte de la sala grande, que es lo que todo el mundo un poco más conoce y que todos nos hemos enamorado de, de esa acústica. Y claro, y nos asustamos cuando vimos la noticia de que había un rumor, bueno, sí que lanzaría ese rumor de que de, de que iban a pues, una posibilidad de que fuera una comisaría. Es, es lo que, que lo planteó, es que lo planteó Vox en una comisión de cultura. Ah. O sea, no fue enteramente un rumor por desgracia, fue un planteamiento que se vale. que se que se hizo. Ya, y menos mal porque claro, esto salió en las noticias y yo me puse a mirar y digo, menos mal que han empezado ya las obras que ya habían amenazado con otro otra comisaría en que ya han empezado, bueno, en lo de los bomberos, en el museo de los sí, bomberos. Sí, pero eso entonces no es no va para adelante porque yo Sí, o sea, el museo de la comisaría de los bomberos ya está en marcha, bueno, ah, bueno, está es, en marcha. Está en marcha las obras. Sí. Va. que los bomberos que yo sepan no sé, que me dijo que tampoco estaban muy contentos porque era su gimnasio y ahora se, se la han quitado por poner la comisaría no, no voy a, si me tengo que poner a escoger en fin pero quiero decir, lo mismo esta gente que se juega en la vida <ríe> podéis dejarles un poquillo tranquilos <ríe> bueno, que compartan gimnasio los sí. de la comisaría con los bomberos bomberos sí, policía, no bueno, <ríe> ya estamos. <ríe> A ver, yo sinceramente me esperaba todo. Más que una comisaría, me esperaba que usara directamente un tagleatela, o sea, <risa> es que un, un McDonald's. Un, McDonald's. <risa> un Burger King. No lo vuelto. <risa> a ver, usar eso para cualquier cosa que no sea pues, un centro cívico o algo por el estilo, pues sería como, ¿no? Un poco ilógico. Pero bueno, es que este ayuntamiento a saber Porque qué idea tienen. ¿Qué se ha hablado en las asambleas que se han ido haciendo al respecto con el... ¿Son los temas que se han ido hablando en la asociación? nada ah, Pues principalmente eh, lo que se ha estado hablando es que, se ha intentado hacer un diagnóstico de cuál era la situación y, y lo que hay unanimidad es que se desea que continúe siendo un, uso, un para un uso cultural, pero también que se reabra cuanto antes. Uh -huh. O sea, no puede estar cerrado ahora años esto entre que se decide y no. Entonces, primero... Eso se puso en común todo y, y, y, y a lo que se llegó a la conclusión es que reabra pronto y para un uso para un uso cultural. Y, y así la segunda parte también que se ha hablado es que creemos que es necesario que tanto las vecinas del gancho como entidades culturales de la ciudad eh, pues puedan proponer que haya un proceso participativo, como el que ya hubo en su momento, por cierto, antes de la licitación. Lo que pasa es que fue un poco fallido. Mm. Pero que, que, que es que no nos podemos olvidar que es algo público y lo público es de la gente, es de los zaragozanos y de las zaragozanas. ¿Y lo pagamos entre todos? Lo pagamos entre todas <risa> y no solo eso, sino que porque se vote un partido o llegue a la alcaldía, eso no significa que tengan un bono de hacer lo que quieran durante los cuatro años, que a veces parece que ocurra eso. Sí. Entonces, lo que se reivindica también desde Salvemos las Armas es pues que debería de haber diálogo... Desde el ayuntamiento, con las vecinas y entidades culturales Un diálogo que, que parece que no, no ha sido deseado hasta ahora Porque se nos dijo que que si nos informaría cuando se tomara una decisión <risa> Es por eso que hemos decidido iniciar nosotras Pues un proceso participativo con diferentes intervenciones O sea, si intentó contactar con el ayuntamiento y Su respuesta ha sido que ya nos ya ya informaría le, Ya, ya, ¿no? ya sí. le llamaremos Zara Con Zaragoza Cultural en ah, concreto Ah, muy bien Con Zaragoza Cultural entonces eso ahora llevamos llevamos intención de, de, de volver a contactar un poco pues porque se han conseguido más de 3.400 firmas en físico más de 1700 en el ching.org. entonces pues para comunicarles un poco que toda esa gente de momento cree que es el uso debe de ser cultural y que hay gente que quiere participar y que quiere hablar y que quiere dar su opinión. Eh, 2.400 firmas ya en, eh, en papel, ¿no? Ya está bien. <ríe> uh -huh, está mal, ¿no? ¿Y qué acciones concretas se han llevado hasta ahora? Pues ya, como ya habéis dicho antes, pues hemos comenzado hace no mucho, pero participamos en Extremis en la 5 marzada <ríe> con una mesa informativa y nos encontramos que había mucha gente... de Zaragoza que no sabía que las armas estaba cerradas no sabía la situación de las armas etcétera, entonces el objetivo de esa primera mesa era un poco informativa y, y, y empezar a conseguir firmas y luego eh, coorganizamos el primer mercadillo que se hizo de allí de las armas eh, lo coorganizamos junto a Blogger Zaragoza eh, y allí pues pusimos también una mesa informativa y de firmas porque creemos que hay que continuar hablando Se hizo también una instalación participativa en la que la gente podía expresar eh, qué ha sido las armas para ellas y qué les gustaría que fuera. Y luego, pues tuvimos también un concierto acústico, dos conciertos acústicos y hubo unos DJs, un DJ set, salvemos las armas, de alguna actividad más. Así, en general, ¿cómo vosotros veis? Porque, claro, <coughs> yo recuerdo de que hay mucha gente, ya no es que, que no lo conozca, no sabe ni qué son las armas. Y de hecho. Aunque sí que es verdad que a mí me parece bien, hay mucha gente que solo lo relaciona con Bermut en el gancho, las armas. Y toda esa parte cultural parece que se ha, ha ido diluyendo con el tiempo. Yo, por ejemplo, cuando empezó esta... Bueno, evidentemente yo lo sabía, pero quiero decir, cuando empezó a moverse todo esto, ¿cuál es el feedback que habéis recibido más que nada de la gente del barrio? Es decir... En, en, en el barrio, la mayor parte de gente nos ha expresado que quiere movimiento, sí, que sí. quiere revitalización del barrio. que el barrio necesita espacios, eh, no solo culturales, sino también sociales. Hacen falta espacios para llevar a cabo actividades, para juntarnos, eh, para hablar, eh, para hacer actividades culturales, eh, para que alguien vaya por primera vez a un taller de algo y le encante y ya se apunte a cursos, eh, que hacen falta espacios, y yo diría que no solo en el gancho, sino que hacen falta espacios en la ciudad, Eh, culturales, creo que no vamos sobradas, la verdad no, no. no incluso yo recuerdo que dentro del patio de las armas, es posible que hubiera una estructura donde se, había una pantalla de cine y se proyectaba, todo eso a mí me lo contaron como el que te cuenta el cuento de una vieja, aquí se hacía Que es como, bueno, pues si está aquí mismo, ¿no se puede seguir haciendo? Sí, es, es una parte que es de cine de verano, que está al, al final. Sí. Eh, que, que a ver si se pudiera acabar llevando a cabo algo, porque está preparado para eso. O sea se pero si ha poder... llegado a funcionar, si es que no lo sé. Yo no lo sé. A mí me contaron sí, que el colectivo de... de un colectivo... Dime otra vez. Sí, de Retina. Sí, sí muy pero bien. comenzaron eso. ahí, de hecho, yo creo que las primeras veces que lo organizaron fue justo en las, en las armas, hicieron ahí... Pues claro, todo eso no, no tiene por qué perderse. Y además es que lo la parte más difícil, que es lo que decimos, ya está hecho la construcción. O sea, son además, eso, a ver, no me sé mucho la historia del edificio, la verdad, pero eso creo que eran un montón de solares y que debió costar un montón para ponerse de acuerdo para hacer ahí ese pedazo de bloque, porque en realidad es un pedazo de bloque enorme de, de, de viviendas y, y espacio cultural. Y que la verdad, pues que revitaliza, siempre ha revitalizado mucho el barrio. Porque la historia de los que han llevado estos, ¿la sabéis? porque esto, ¿Cuántas licitaciones han habido y todo esto a lo largo del tiempo? Que, sepa, que sepamos, ha habido tres licitaciones. Hubo la primera, que esto lo inauguró el PSOE, y hubo una primera... ¿Esto en del... 2011 o, o cuándo fue? Sí, Por ahí. Vale. sí. Luego hubo una segunda, que la llevó el Fantasma Producciones, que fue como la época más dorada a nivel musical, etcétera, pero a nivel vecinal... Eh, pues hubo quejas pues porque había mucho ruido hasta las 6 de la mañana muchas las entiendo y, y claro eso hay que tener hay que tener cuidado pero claro tampoco se puede esgrimir eso como excusa Exacto. para no hacer ya. cosas culturales no es que tal estoy seguro que las vecinas de hecho se nos acercaron en el mercadillo vecinas de allí mismo porque vecinas somos todas cuando dicen no las vecinas de gancho todas somos o sea las que vivimos ahí somos vecinas de gancho pero gente de allí de esa zona del, del patio de las armas uh -huh. a decir, oye, vamos a hablar, no sé qué, eh, esto se tiene que revitalizar, no puede ser que esto esté abandonado, aquí hemos visto muchas cosas que no se deberían de ver en un espacio eh, como este en épocas de abandono absoluto, COVID, etcétera. Mm. Entonces, eh, entonces yo creo que lo que hay que hacer es pues hablar con, con los vecinos esos concretamente y vecinas, Y, y hay que se tienen que dar cuenta de que no puede ser esta situación no, no es ventajosa y entre cerrar a las 6 de la mañana y que esté cerrado como ahora, yo Siempre. creo que en ese gradiente hay sí, infinitas <risa> pero, no, sí, unas cuantas. yo sinceramente a ver, no me voy a poner yo a decirles lo que tengo que hacer pero vamos, yo creo que las 2 de la mañana es una hora suficiente para terminar Que es que ahora mismo no hay nada que cierre a las 6 de la mañana Zaragoza, ni falta que hace Vete sí, las fiestas de un sí, pueblo ver, y ya acaban a las 6. A ver, el tema que es eh, difícil, pues tampoco estaba preparado que fuera una disco móvil como fue en la primera etapa. Muy bien. Bueno, y y fueron muy a fuego. De de y debía traspasar de el sonido y claro, pues los vecinos estaban un poquito hartos. Pero sí, por o... ejemplo... Ay, perdón. Sí, no, sí, nada, no. y también el como el botellón. Creo que también era el problema que, que, claro, había más tanta gente fuera como dentro. Entonces, molesta más una panda de chavales gritando que, el, que, el, <coughs> que lo que te resuma de sonido... Que sale de una discoteca. Bueno, y obrigado, claro, terminaban no, no, no. ahí a las 7 de la mañana con los gritos y a las 10 estaban empezando el mercadillo. <risa> Entonces esta gente cuando dormía, como murciélagos así, claro, colgados del techo. Lo con yo. los ojos muy abiertos. Sería que se bien. Yo entiendo que eso tampoco era viable, pero bueno. No, obviamente sí, sí. tampoco esto es... Eh, idóneo. Bueno, hacer eh, nuevas propuestas y que se, pues, se tengan en cuenta todas las voces de todos los vecinos esta, esta vez de manera activa, que no sea como pues unas empresas que dicen aquí vengo yo a hacer pasta, eh, totalmente lícito, la gente tiene que pagarse las cosas, pero que sí que respete más a los vecinos para que no vuelvan a suceder estas cosas. De hecho, este último licitación sí que la ha ido respetando más, ¿no? Creo. Sí, sí, sí ha, ha habido continuo contacto con el trabajador social de la zona, eh, con vecinas. etcétera, pero aún así nos han llegado que había quejas eh, tipo pues que se escuchaban mucho las sillas de la terraza yo desde aquí animaría eh. a las, perdón, a eh, las vecinas a, a, a, a pues ponerse en lugar de los otros y a ser un poquito más tolerantes porque yo no he escuchado en ningún sitio de Zaragoza ni de ningún sitio que se quejen a un bar por mover unas sillas en, entiendo que están hartas entiendo que lo han pasado muy mal pero yo creo que tenemos que poner todas un poquito de nuestra parte porque si no esto sí. se puede convertir en, en una distopia. No me puedo no me voy a poner yo en plan tonta, pero bueno, toda esa gente que vive que en la calle y que le da Al coso, como le digan a la gente que no pase con los coches. No, bueno, es que, claro, uh -huh. vives en el casco. Uh -huh. Si quieres que no haya ruido, pues vete a Parque Venecia, ¿no? Muy bien. A... Ahí no vas a ver nada porque no hay nadie, solo coches pasando. O la Plaza España vive en la Plaza. Ah, no, que no hay casas, claro. Ah. <risa> a ver, evidentemente, <risa> no, sí, sí, teniendo en cuenta por... la situación, <risa> está claro que, pues sí, pero un poquito de normalidad. Si no cumple los reg regulamentos de ruido establecido, eh, lo siento, pero no vives sola en el mundo. que se pongan gomas en las patas, que qué sé, que se se un filtro, que un se ponga, filtro que, para que se pongan tapones para estar por casa, ¿Me entiendes? A ver, o sea, yo entiendo que esa queja ya vendría después, a pues, ver, de... entender qué estamos haciendo, claro, que, que video, de, ¿eh? de, de tralla, o sea, de un montón, porque de una época de tralla, que es verdad que sí. hubo en algún momento sí, que sí, a, lo caso, mejor, a lo mejor se fue un pelín de las manos, vamos a decirlo así, pero claro, lo, el tema que comentabas, es que ni tanto ni tan calvo, o sea, entiendo que hasta las 6 de la mañana botellón con Peña gritando en la calle, no, vale, si ya es moviéndose a las 11 de la noche bueno pues yo creo que es algo con lo que podemos convivir todos sí sí total total pero bueno para para eso también hay que hacer una labor de hablar con la gente Muy escuchar bien. a la gente o sea hay que escuchar todo y eso es lo que creemos que debería de hacer el ayuntamiento vale pues y digamos que yo como vecina del gancho de hecho estamos aquí todos ¿no? yo soy de toda Zaragoza sí, claro, claro. eso es verdad claro claro bueno cubrir cubre Eh, por ejemplo, si yo tengo algún tipo de pues eh, pensamiento, reflexión, experiencia o algo ¿Cómo me comunico con vosotros para haceroslo saber? Pues hay varias formas La primera es a través de Instagram, de la cuenta de Instagram Salvemos las armas Y la otra forma también es que este domingo hay otro mercadillo Y vamos a estar allí hablando con la gente, escuchando a la gente Y haciendo otra instalación eh, participativa En la primera hicimos fotos ...en las que la gente ponía en una cartulina... ...pues lo que he comentado antes... ...contestando esas dos preguntas... ...y en esta queremos grabar las voces de la gente... ...queremos escuchar las mm. voces de la gente... ...que nos cuenten... ...lo otro era más visual... ...y esto es más sonoro... ...explorando pues diferentes sentidos... ¿eh? A lo mejor siendo menos visual... ...la gente se anima más... ...¿horario? Pues va a ser desde las diez y media... ...hasta las tres... ...estaremos allí ininterrumpidamente... Y, y va a haber pues aparte de, de nuestra instalación y demás, va a haber un taller que lo va a llevar a cabo la, la oca loca y va a poner también ropa que tiene y parte irá destinado a salvemos las armas mm. eh, porque es en colaboración Pilar, con es nosotros que Pilar es genial, es la caña yo de, yo, yo de yo de pequeño quiero ser Pilar Bueno pues nada Yo, sinceramente, estoy súper contenta. De hecho, esto es algo que hacía muchísima falta. Muchas gracias por poneros adelante y tomároslo con esta energía. Porque la gente os ha contactado mucho por redes cuando se lanzó la propuesta. Muchísimo, muchísimo. Y medios de comunicación, gente que pasando por el barrio nos dice ah, «Soy de salvo las armas». <risa> y, y, y creemos que esto es importante ya no solo por las armas. Creemos que es importante también para el barrio. Mm. Que, que, que yo creo que es importante que, que se revitalice y, y que jop, estamos mucha gente joven ahí en las armas y creo que es importante que despertemos y parece que en estas comisiones de fiestas como comentábamos antes pues eh, se está sumando gente nueva gente joven con ganas de hacer cosas y eso es lo que realmente hace falta porque hay gente que ya lleva muchos años y hay que entender que, que hace falta relevo siempre en todo Bueno, relevo y pues ideas nuevas, nuevas fuerzas, nuevos contactos, y sobre todo, pues eso, ganas. Nosotros ya no somos gente joven. No, ¿no? Yo, yo tengo 40 años. No, no, no, eso es. Bueno. Que... Bebé. Sí. ¿Sí? Aún así, su relevo en Radio Topo ha habido mucha gente. Entre... Ya. Bueno, sí. De hecho, yo entré de relevo en Radio Topo. Pero a ver, que aparte de eso, nuestro barrio tiene una opción cultural que es que hay que machacarla, porque ahora mismo, es lo que hablábamos antes, nos han quitado el Buñuel... Eh, nos han quitado las armas y es que ya pero, eh, la ludoteca ya estaban haciendo un poco el tonto que sí que si sí, sí no y sinceramente al final es que yo no sé qué vamos a hacer no, nos queda la biblioteca de momento pero a ver bueno pero eso bueno <risa> es que eso como está así hecho como como es una sacristía o Pedro lo sabe mejor eso no lo va a tocar. Eh, ¿Qué? ¿Es una sacristía o un no, monasterio? Era el receptorio o del antiguo receptorio. monasterio. Eso no lo van a tocar, claro. Pero vamos, todo lo que sea. Y bonita tu... esa biblioteca, por cierto. Oh, es preciosa, eh! <ríe> bueno, y, y yo no sé cuántas bibliotecas habrá en... Europa que sean tan antiguas, porque eso, pues, del siglo XIV, tranquilamente, o sea, ya me dirán cuántas bibliotecas hay de ese siglo. Animamos a la gente a ir allí eso ese es. domingo y después que se pasen por Eso es. Muy bien, juega con A ver, temas. Yo sigo, sigo diciendo, me encanta lo del bermud en el gancho, pero por favor, el gancho es algo más que venir a hacer el bermud, hacer el loco y marchar. Sí, pero siempre ayuda un poco. De... Hombre, a ver, yo soy, la, todo, primera, yo soy la primera. Yo soy la primera que lo hace, es decir, yo, pero claro, ahora mismo. Yo, no, todo el mundo iba a las armas o todo el mundo va sí. pues a, las, a los bares de San Pablo, pero sí. falta un poco de ese sitio. Y que se han visto conciertos todos en las sí, armas. Hombre, ¿no? sí. y, y el, el escenario se de fuera, que estás ahí, te sientas en un banco sin tener que pagar nada, escuchas un rato. Ha habido muchos artistas emergentes que les ha dado mucho impulso y todo eso falta. Y había muchos conciertos gratuitos. Muy bien. Ese es ahí donde que Eso es importante. Yo. O sea, había muchos conciertos gratuitos dentro y fuera. O sea... A... Ahí ha tocado gente gratuitamente que, que en aquel momento no, no estaba petando, o sea. Es un poco el cariz que está tomando nuestro ayuntamiento comercializar la cultura y, y que sea solo pues al alcance de los que lo pueden pagar y así pues no se juega. Sí, además cierto tipo de cultura no la cultura mm. como algo participativo. da? No me haga rajar, que la sección de rajas después. La sección de rajar es después. <risa> cuando, ya, cuando termine la entrevista para que nos vinculen. De hecho, recordar que ellos son salvemos las armas y nosotros somos no, los cafés. A nombrar cierto anillo que van a poner en el puntero. En los anillos de poder. <risa> Así que, si queréis quedaros a despotricar pues... Eso ya a cuenta y riesgo. Esta parte ya la que la haga Alexandra Siso. No, <risa> Que si tenéis, queréis proponer alguna cosa o algo importante, algún comunicado que queráis expresarnos. Ah, pues queremos dejar claro y vamos a volver a insistir que nos gustaría hablar con el ayuntamiento, nos gustaría transmitirle el que es lo que vamos recogiendo a lo largo de este proceso participativo porque creemos que un ayuntamiento de Zaragoza debería de escuchar a las vecinas y a las entidades culturales. Entonces, como queremos eso, pues vamos a insistir. Y a la falta de diálogo pues se responde con más diálogo y más participación. Creo que no hay nada más reivindicativo que eso. Fantástico. Oh, qué bien, Muy bien dicho. Muy bien. <risa> Oye, ¿hay otro colectivo? ¿Te puedes venir? <risa> <risa> 14, ¿vale? <risa> bueno, bueno, de hecho tenemos los cuartos. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a hablar aquí a Radio Topo. y bueno pues ahora toca la sección de rajar si os queréis quedar o... <risa> pero pues, lo que queráis. pero eso ya son ellos eh, por... es. vamos a poner términos y condiciones es una canción de el diablo de Shanghai que tocan Ajá. el fin de que viene en la lata toma ya ahí lo lleváis los chivatos, tachando los días. Estuve escribiendo algo para tres tristes estrellas. Estuve descartando merma y basura de canciones. Estuve repasando todos tus términos y condiciones. Estuve sospechando que tu hermana era una bruja. Estuve entrando y saliendo de Sonido horrible, Dios mío. Ay, perdón, que empieza otra vez. Tín, tín, tín. Ha saltado seguro el, el limitador. ¿no? no sé, no sé, a mí me ha saltado una neurona por ahí. Bueno, ¿podemos empezar, por favor, con lo del vídeo del Starbucks? Eh, espera, que, que hoy ha habido una, hubo una reunión de, de esto de los piranes de Venecia, que ha ido el ayuntamiento, ha habido polémica, Ay. y es que me estaba aguantando la entrevista. porque se ve que han ido a presentar ya el proyecto, o sea, y a los vecinos, pues por sí, supuesto sí, sí, no... Sí, porque... Hay una persona aquí que estaba en... Sí, también, sí, eh, sí. Ta ta ta también, por eso es lo que comentábamos. Sí, bueno, no, pues han, eh, bueno, se le dijo al ayuntamiento que queríamos pues, crea, que fuera un proceso así pues, más participativo, además de que estábamos en contra y nos callan mal del ayuntamiento en general, también de los Pinares, y bueno, pues nada, se, se les emplazó, es una palabra muy bonita, eh, a que vinieran allí, pues nada, pues a... Pues para debatir con nosotros cómo hacerlo y que ideas llevaban. Y llegaron allí pues con sus con su libreto. Y, y ha hecho no. Empezaron a leer y oh, fueron vaya, a decir ya, pero es que tenemos esta pregunta. Y decía bueno, pero es que no queremos responderla. O sea, ah, pero fueron. Sí, sí, sí, vinieron. Bueno, sí, a, creo contar, que, a contarle su rollo. Creo, creo que bajo, bajo un poco de coacción, pero bueno, ya sabemos que la coacción es algo útil en el medio político. Mm. Pero, pero si sí pueden decir que hablan con la ciudadanía. Claro, es que ahí se cuelgan y el se sí, no, no. Ellos han venido, pues ha venido el Latreviño, ha venido el. O sea, pues no sé, por ahí lo tengo apuntado, un par de, de técnicos municipales, pero bueno. Recordemos que se quiere hacer ahí. Nada, pues es que es una de las mejores ideas que había en Zaragoza, yo creo, desde hace mucho tiempo, que es en el punto más alto de Zaragoza, en el cual no hay presión de agua, montar un aquapark, talar dos mil árboles, eh, privatizar toda la zona de parking que hay por allí. Y nada, y luego pues dárselo a una contrata privada y pues no sé y esperar que funcione una cuaparque en Zaragoza. Un aquapark, re, re, re, pero al del parque de atracciones Sí, sí, sí, O sea, recreción del parque de atracciones ¿Cómo en aventura Aventura? mítica más bien mítica porque es más bien esto es, esto es chanchullo Pero a mí me gusta el parque de atracciones, como sabrá que es una auténtica mierda, me gusta <risa> Que sea súper decadente desde el día 1 Que sea Tivoli Park desde el día 1 <risa> Esto a en ver. el, tibi, el, tibi, el Tibidabo ¿no? Bueno, y tú no lo has llegado a ver pero en Barcelona estaba el mítico Monjuica que yo era muerte segura todas las atracciones te podías matar la sala Polo abajo habían unas caravanas de, de, sí, sí, de, de la montaña rusa, sí, sí, ¿no? Sí, sí, y unos de unos por sabores, ahí. sí. de Bueno, pues... Bueno, nuestras ¿no? épocas en Barcelona. El rollo viene siendo que estamos con lo de siempre. Solo porque ustedes tengan el ayuntamiento no significa que todas las casitas que pelotazo, hay en Zaragoza pelotazo, eh, sean para que ustedes vayan jugando, ¿me entiendes? Sí, y a raíz de eso, pues, bueno, pues nos hemos entrado de más luchas, cuando el Zaragoza no se vende y demás, ¿qué os sonará? Pues eso, pues también que quieren montar una, una depuradora en la Almozara en mitad, que dices, hombre, igual... Sacar un poco más lejos. Mm. Eh, lo del skate bar de era Romareda. La mm. eh, no depuradora era el Mozara. <risa> sí, o sea, no es Una broma, ¿no? Y parece pero que ten, tengan como una diana y tiran un dardo. De la ciudad, o de la Esta ya gente no vive en Zaragoza, ¿no? ¿no? Porque ya Zaragoza huele bastante mal de vez en cuando, como para que te cazquen no, una, una depuradora un en medio de la ciudad. Que Zaragoza huele a, ver, a ver, gol. Pero, eh, eh, eh, tío, tío. Ah, nada, tranquilo. Claro. Ah, que no, que es un tema que hemos comentado que hay que reconocerle a Chueca. que está muy bien el hecho de haberse conseguido poner a toda la ciudad en contra, o sea, sí, sí. y incluidos los que le votan, o sea, a mí me parece que es joder, que es de merecer para esa señora y que Recordemos se Recordemos un... que pasará la historia como la persona que unificó a la izquierda. ¿Y a la derecha? Ojalá la unifique. ¿eh? Sí, una grande ver, <risa> libre. Pero a, si, a ver si llegamos a las próximas elecciones y hay, y no pasa una, la, y la y hay unidad de la izquierda, por favor. Yo, no escuchen. por eso me gusta mucho esta noticia de lo del starbucks porque sí, sigo pensando en mi teoría de que esta señora juntas. que iba a compartir sí. Zaragoza en, en Madrid. Juntas. Exacto. Quiere favor, convertirlo, quiere convertirlo en una especie como de bueno Madrid punto cero o como si esto fuera Nueva York alguna mierda. Y entonces sale Madrid este. Madrid además. Jodo que sí, no, sí. sí. Madrid marca blanca. Sale este vídeo que eh, no me acuerdo dónde lo he visto, pero creo que era en Zaragoza, puede ser. Bueno, en el que sale bueno, una yo persona. Heraldo, que lo una, para, son las dos cosas lo mismo. Sale una persona que no la voy a criticar de una manera. Eh, no le voy a hacer fachemi ni mierdas de esas. Sinceramente tiene fachaimi. Facha Muy bien. No, no, sí, sí, Muy bien, Elena. Gracias, gracias. Que o sea, me gustaría acuñar la palabra. Es buena. Eh, este este elemento que tiene pinta de haber trabajado nunca y que no sabe muy bien ni cómo se habla. ¿Ser rentista es trabajar? Eh, sí. Bueno. Entonces sí que trabaja. Tiene pintado bueno, de tener algún pisito por ahí. no es un oficio. Claro. <risa> no lo sé. No lo poner, sé el, pero... poner el vídeo ahora es demasiado... demasiado eh, ¿no? A ver, sería un poco atacarle personalmente. No, ya le estamos rojando. Pero bueno, básicamente, lo habéis visto, eh, habla con ese acento típico de los Borja y los borjamaris y básicamente le encantaría que toda Zaragoza fuera pues súper abierta a la gente y no sé qué. Y es como... Muy bien. A ver, Pero... recordemos que hay un Starbucks ya a sí, 500 exacto. metros. Sí, sí, es literalmente Pero... lo que no, yo pensé. No nos hacen falta más franquicias, nos hace falta comer... comercio local. Estuvieron dos horas haciendo cola para que les dieran una bolsa de Starbucks. Uh -huh. Eh, y luego pues salió este Que, pues, que claro, que ahí había un Starbucks Hace la ciudad mucho más cosmopolita es que, es <ríe> que Nos diferencia de Huesca y Teruel sí, sí. Sí. O sea, Yo sinceramente todo... Bueno, espérate que los de Huesca cuando se ponen te, Igual te montan el Starbucks más grande De, de, de España <ríe> ah, Es Elena ese. Pero a, a ver si Elena nos lo pone Sobre todo No tenemos nada contra este señor, eh, avisa, eh A ver, espérate, voy a subirlo Nos volumen, quejamos de. de, si nos quejamos de, el, el... de Zaragoza, Muy bien. El punto de mira, Del mensaje. En comparación Del mensaje, con el resto es. de provincias. Entonces, esto lo convierte como más urbanity y más cosmopolita. Que uno se queda pequeño y se queda pequeño. No, no, material. bueno, que los demás tampoco tienen. A ver, <risa> la idea es la misma, ¿no? Como sí, ¿sí? que tener un Starbucks y de repente. Es que es bueno. Es que se dice. Es que pasó por. Para... Al poder pararte a tomarte uno por el paseo de Independencia. Un puto café. Un puto café en el paseo Independencia. Y el de Plaza España, de ahí abajo, y me encanta. Mejor porque como solo hay dos así. hay uno más cerca. Ah, llevo poco rato, he venido como a las 9 menos 10, más o menos. Desde las 9 y Aquí el cuarto, es la ayuda. más o menos. He mm. esperado como una hora o así. Primera vez que se levantan en su vida. Y no, no ha sido rápido. ha esperado una hora por un café de... Y había bastante y fila pero bueno, ha merecido la pena. Un café de ocho pavos, eh, no os lo perdáis, que es todo azúcar. Y luego nos han regalado una bolsa. A ver, yo sinceramente, pues... todo ese rollo de la cosmopolita, a mí me parece, es que es... El, el eco vacío de capitalismo feroz pero Me voy a poner un poco gilipollas, yo lo sé Pero yo todas estas mierdas, que sea compra, compra, compra Pero por favor, pero es que Os han vendido la película y ni encima No las tenemos que comer nosotros también Pero además lo que ha dicho esta chiquilla, una de, de ellas Que dice, no, es que claro, está guay Porque ahí en Plaza España ya hay otro Como apuntando desde allí, rollo O sea, están uno al lado del otro O sea, no es que digas, ni siquiera es una noticia como de Esto no lo había y ahora no lo hay claro. Esto ya lo había Y ahora te, lo hay. Te llevo otro a 500 metros. He hecho una cola para pagar 8 euros por un café de aguachirri. Oh, Dios. O sea, Oye, ¿no ¿yo todo miedo esto? De que, de que Starbucks os retire el patrocinio de este programa. <risa> estamos aquí abriendo latas de Starbucks. No En realidad no estamos vendiendo, a ver si nos estaría el No, no, no. Un día también podréis hablar de Ambar Hombre... Es que no, casi nos patrocinamos es que no. No, Claro, siendo Radio Libre Aquí nos patrocinamos nosotros y, no, y Chus nos quiere mucho La del Botoca, básicamente Pero yo y... vi esto Todo lo que tenía que decir Yo sinceramente yo vi esto y creí de verdad que era un skate de pantomima Pero cool. el... Parecía un poco eso De hecho mi, mi hermano que, que vive en Madrid Bueno, en un pueblo de Madrid Me lo me, me lo dijo él antes de que yo viera el vídeo, me lo dijo él porque ha debido de hacerse viral, mm. rollo, mira a esta peña eh, en Zaragoza, chico, estos picos de Zaragoza, qué graciosos son. Este chico lo habrá pasado mal estos días porque le que... una caña. Uy, <risas> sí, se le habrá caído el pelo. A ver, habíamos quedado que esto no le íbamos a hacer. ¿eh? No. Perdón. A ver, yo es que sinceramente... me ha saltado la reunión del briefing. <risas> sinceramente Pues bueno, chico, es lo que hay, ¿me entiendes? Pero, ¿y, el, ¿y este que decía que es que siempre paseo por paseo de inmediato y me quiero echar un café? No puedo, no puedo echar, tengo un café de paseo de inmediato. Pero si tienes el criollo que lo tienes a, no. a 100 no, es, metros, a, ver, a 200 que metros. Que no sea yo la que apoye esta empresa, pero bueno, siempre está la vieja confiable de frutos secos. O en Escocia, o el Bulma Gay. Si, o está, el está, McKay, si, si estás loco. atascado, café de frutos secos. Sí, se me atasca todo. Sí, se me atasca todo. Por cierto, estoy viendo que no habéis puesto nada sobre Alejandro, oy, oy, oy, oy, oy, que estuvo oy, oy, oy. el otro día nuestro querido Alejandro en el barrio. Ah, sí, estuvo el, es eh, otra vez en el Hotel París a hacer su propaganda Bueno. Propaganda suya. <risa> <risa> Menos mal que no hacía viento. pero a ver ¿podemos hacer rajar normal? <risa> es, que, es que me levanto con el tonto subido por lo menos dar a entender de lo que se está hablando porque sí. la gente está en plan ¿quién es Alejandro y qué está pasando? Sí, me llamo no. Alejandro, contexto no, tú, claro. no. <risa> no, tú este no este no Alejandro eh, nuestro queridísimo amigo de, de Vox desde aquí le mandamos un saludo ha ido a volver a rajar porque es que mire usted que han metido a los inmigrantes en un hotel Pues si los han metido ellos. <risa> bueno, pero eso no, es el, eso no es el caso. Y nada, pues estuvieron allí, montaron un sainete cuando fue el miércoles. Sí. Bueno, ayer, ¿no? antes, ayer, antes de ayer. Ay, puede ser, ¿eh? Que Esta semana, sí, no sé. Ayer o antes de ayer. Ayer, ayer. No, tuvo que ser antes de ayer porque ayer llovió y el anterior también. Bueno, que no vaya al barrio. Sí. Ya está. Eso. Yo no, sinceramente no sé ni cómo no eh, prenden fuego cada vez que entran a la calle San Plano. Porque, porque, porque va contra la policía. Claro, le protegen. Bueno, vecinos. A ver, me voy a relajar. Venga, hablamos. A ver, ha entrado la ley que permite a las comunidades vetar los pisos turísticos. Que me gusta mucho esa a mí ley. También. ¿Cómo, cómo, cómo? Que entró en vigor ya. Ah, ya. Pues. Una Pero ley no, la, que permite pues a las comunidades. Creo que comunidades no a... de vecinos. Sí, o sea, si hay un alguien que quiere poner un piso turístico tiene que tres quintas partes de la comunidad tiene que estar a favor, o sea, es bueno, bastante <risa> posible que pues ser, un sí, sí. por fin una buena noticia, bueno excepto en los, en los bloques que son todo eso sí. es de una claro, otra cosa es que yo ya. Ya. Meso, no. Pero, entonces no va a ir, pero ¿tale? bueno, pero claro, entonces sí, pero claro entonces solo se molestan a ellos mismos porque es que no hay derecho, bueno, pero bueno sí hostia por lo menos una noticia buena entre todas las noticias que tenemos últimamente otra noticia Tenemos por aquí, he visto un tuit del Ayuntamiento de Zaragoza, que el programa de prácticas de los informadores turísticos de la calle ya ha comenzado con la participación de 14 estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras <ríe> de la Universidad de Claro que sí, guapi. A, a explotar a los estudiantes que no están pagando casi nada de carrera. Claro que sí. Desde el, desde el primer día que empiecen ya sufriendo. Eh, como persona que ha estudiado filosofía, ¿por qué? Hay gente de filos haciendo turismo. No sé. ¿No tendrían que ser lo los de historia. Viendo. Me ha parecido curioso. Ol, ol, ol. <ríe> Además, recordemos que esa peña en las prácticas no cobra, o sea... Pero ahora sí que supuestamente todas esas prácticas se cotizan en la, sí, sí, la bien, nueva ley. Bien, y le recordemos que cotizar no es una marca de whisky, no, pero... No. Y si cotizan a la mitad, ¿eh? que también a no lo voy... dicen todo, ¿eh? O sea, me refiero hasta hace, un... O sea, yo, bueno, yo tengo colegas que han currado de esto y que, joder, que cobran, o sea, que se les contrata, que mm, tal, que son mm. peñas, pues, esto de turismo, historia y demás. Con esto, pues, quieren hacer lo mismo de siempre, que, es, que salga gratis hacer en la ciudad cosmopolita de Zaragoza. Eh, pues otro pero proceso. bueno estamos con lo de siempre todo para afuera no, franquicias turismo claro que sí más noticias que ha pasado en la plaza de la Magdalena eh, esta semana pasada señor Sarralo señor ah, eh, nada pues que a raíz de hay un bloque no sé si sabéis en la plaza de la Magdalena iban a hacer unos bloques de que cada bloque costaba medio kilo tiraron un edificio que había histórico tenían que mantener la fachada y demás E iban a hacer un bloque de medio kilo y lo derribaron total que en el edificio de al lado pues entró Peña sin hogar pues porque hacía frío y pues en algún sitio te tienes que refugiar y dado que el ayuntamiento no da ninguna solución habitacional ni nadie pues se metieron allí con la mala casualidad de que la semana pasada pues una persona murió allí pues porque se murió y bueno pues entraron a sacarle y demás y descubrieron que casualmente habían tirado el edificio de al lado y había aparecido una grieta un, una, una grieta en la pared ¡Qué casualidad! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte también! No será porque hayan tirado el edificio de al lado. ¿Qué va? Entonces, el martes pasado, me parece que fue, este martes, no sé, un día de estos hace poco, eh, nada, pues, ha eh, aparecido por ahí la policía con bomberos y demás. O sea, realmente, la, el tema de la grieta sí que debe ser medio verdad, pero qué casualidad que haya salido una grieta cuando tiras el edificio de al lado. <risa> Justamente en la pared que linda va con el edificio. Sin ser yo experto en, en, en, en arquitectura, yo creo que la cosa bailada. Y entonces, pues, a PUDEPA han montado un contencioso administrativo, bueno, están, están montando un recurso y demás, no sé exactamente cuál es el concepto legal, eh, para intentar que no se derribe el edificio, sino que se, que se deje bien, porque si no van, van a meter un pelotazo de la hostia. Si llevan a hacer, eh, no sé si eran 8 o 10 pisos de medio millón cada uno, pues aprovecharán para tirarlo, venderlo y hacer, pues, en vez de hacer 8, me lo invento, hacer 15. Mm. Eh, ¿Qué ha pasado también con todo esto? Que, de forma preventiva, han desalojado eh, toda la bueno, pa buena parte de la manzana, el ambay está cerrado, la frutería está cerrada los pisos rojos que estaban justo encima han desalojado a la peña, que también el ayuntamiento les dijo, no, vamos a darles una, una solución habitacional, son familias con críos, está además familias numerosas y los al albergue, y digo, claro, porque una familia con críos, lo me, el mejor... es un hogar sí, sí, claro, y dices, sí, bueno, y un cajero también, pero creo que no, o sea y bueno, pues está la cosita tensa bueno, es que te metes tú en el follón y luego lo solucionas de manera, pues a tu manera claro y ya veremos lo que pasa, esperemos que Apudepa, que de hecho Apudepa está pidiendo ayuda a Peña que sea, bueno, que sea arquitecta o que sepa de estos temas Para el tema del contencioso, no sé exactamente si ya han conseguido gente para poder, no sé si vosotros tenéis más info. La que no oye, tanto que hablamos de pa un día estos que vengan, ¿no? Sí, creo que... no, no les a, pues estaría guay. No pero... les hemos invitado alguna vez, pero no hemos coincidido. Ay, no lo ¿Cómo? sé. Es que tiene un montón de faena, pobreza. No. Bueno, de hecho, pues con el estoy... no abasto. <risa> <risa> no. Con el buñuel, de hecho, estuvieron... O sea, fue una de las asociaciones mm. que, me, que metió fuerza al ser el edificio... BIP. ¿Cómo Bic, era? Vic, perdón. Viendo interés cultural, no me que era. Porque rompieron las puertas para entrar y las puertas están protegidas. Y las ventanas también. las, uh -huh. ventanas las barricadas de las ventanas están protegidas. Bueno, salta la noticia: Heraldo de Aragón. Johnny Depp llega en helicóptero a Tewell. Para Habla. rodar un anuncio publicitario. Yo, lo, lo gracioso es que no va a ir en tren, ¿no? Claro, me, me refiero. Habría sido mucho más noticia que hubiera llegado claro, en tren o que hubiera llegado por la autovía. También tengo una cosa que decir. Esta noticia salió el 1 de abril, que es el Día de los Inocentes en América. ¿Esto es verdad? ¿O nos la está colando? Ah, no sé. Porque con este rollo pseudoamericano que llevan ahora el Ayuntamiento y Heraldo. Eh, da igual. Me ese, espero todo, ¿eh? Ese Heraldo. Vamos a rajar de ellos, o sea, ¿eh? Eso, Eso es. Que sí. Yo me creo todos los a pulos. A ver, si de... quieres venir a Teruel, bienvenido sea. Exacto. Si quiere pasar por mi pueblo, le invitamos a Japón Eso yo, que pase Johnny Depp, le invito ahí a un porrón a Un de, de porrón vino, de vino, vino, vino rancio <ríe> Va a flipar flipa. ¿No bueno. os acordáis que él er, estaba acusado, acusado De maltrato y por ahí? Pero se demostró que era todo la otra ¿Era falso? Uh, yo vi, que yo, yo me lo creí muchos, todo, tiene pinta de pegar a su mujer Pues no, cariño <ríe> No, no, sé. no después que no tiene, tiene pinta de que se pegaban los dos. Eso sí, pues... o sea, o sea sí. eso es lo que yo acabé eh, como. Conclusión. A ver, muy a sano, ver, sano mental no parece. Muy sano mental <risa> no está. Sí que es verdad que salido en toda la sexa a decir que estamos ahora en corazón este programa. Sí, bueno, hemos, hemos abierto me me gusta, la, en corazón, la sexa a decir ¿Qué tal. Evidentemente, dentro de lo que está de los dos, estás de los dos. Pero es que esta señora, pues se le encontró en un montón de fallos, mentiras X. Y es que está grabado como le casca y le hace sangre y movidas. Que ella a él. Ella a él. Sí. Ah, fíjate. y que También fue progresista sí, ¿eh? y luego claro pues hizo un poco el llanto de me pegaba no sé qué y de hecho hubo un momento en el juicio muy importante en el que dijo con esta marca de maquillaje yo me tapaba los morados cuando iba al rodaje y la marca de maquillaje salió diciendo es que esta marca no la sacamos cuando ya dice ni siquiera existía y la fueron pillando en falsos Hostia. y bueno ese es el tipo de gente que jode al movimiento feminista Bueno, eh, Él comentab... también debe de joder bastante. Sí, él, él, debe... Yo aún así no, jode, no, toca, no me era, sale pero... apoyar a, ver, a Johnny Depp. Lo yo, siento. a ver, Por yo esto. sinceramente yo le admiro como actor. Lo que haga en su casa me la suda. Evidentemente, si está haciéndole daño a una señora o un señor, pues que se joda. ¿Entiendes? Pero, ¿cómo está la duda? ¿Alguna noticia más que sí. queréis comentar antes no, de empezar la sección de Hombre, hay una noticia muy importante, que se ha conseguido parar el desalojo del de, eh, CSO La Fábrica de toma Chocolate. Ya, ya. Se consigue, aplausos se ha conseguido parar. Seguimos en la lucha, eh, que nadie baje la guardia, pero bueno, de momento es una pequeña victoria, que estas pequeñas victorias hay que celebrarla porque hacía bastante tiempo que no se conseguía parar un desalojo de un centro social, ya no aquí, sino en todo el Estado. El, Recordémoslo, Loira. ¿no? Sí, recordemos loira o el buñuel ese mismo día me parece que fue la tarántula que sí que fue desalojada y demás y bueno este se, se, se consiguió parar pero seguirá atentos a redes a, a, a convócala y demás pues porque todas las cosas que se van haciendo va a mantener con vida el espacio eh, bueno pues eh, se, se harán y se, y se irán allí y haremos muchísimo Majos y todo eso. Pues nada, pues eh, ponemos sí. un poco de música. Tenemos de Birras Terror, que por cierto tocan en el arrebato. No sé qué día, si este sábado o este Creo viernes. que mañana, ah, creo mañana. que mañana el 4. Tomorrow sí. contra tomorrow. Y sí. pues y si os gustan, Cerveza baratas, la canción. Oh yeah. Está muy bien ir a una cata de cerveza artesana. Quiero un Rocky Cerveza barata, un Rocky Cerveza barata, un Rocky Cerveza barata, un Rocky Todo está muy bien, siempre me apunto, pero es un segundo premio, ¿sabes lo que busco? ¡Un Rocky Ferreza barata! ¡Un Rocky Ferreza! No quiero avión privado, ni Uber, ni taxi. No quiero el dinero, no quiero la fama. No queremos groupies en nuestras camas, no queremos tickets para la barra. Mejor llenanos el camerino de latas, ni gin tonics, ni cubatas, lo que queremos es. A estas alturas de la canción creo que ya sabéis todos lo que queremos, ¿no? Un rock y cerveza barata Un rock y cerveza barata Un rock y cerveza barata Un rock y cerveza barata No vengo a cenar, no pongas tapa. cerveza barata machacar el cuerpo alimentar el alma un rocky cerveza barata no diré que no a tu petaca Aquí. Hemos vuelto du Continuamos con los eventos que va a haber la próxima semana Falta uno <ríe> y ahí, A ver, pues eh, tenemos eh, ¿Quién lo lee el primero? Venga, ya, ya empezó yo Taller de escritura creativa, voces libres eh, Está pixelado y no veo <ríe> Con una actuación mensual eh. pues se lee bastante Jueves eh, a las 7 y media De siete y media 9 en la fábrica de chocolate Dura hora y media, claro, pues si desde jueves de siete y media a nueve pues hora y media. Fábrica primera. de chocolate, recordamos calle Lourdes 7, en el barrio en el barrio Jesús. Hay que disfrutarlo, que hay, que hay que celebrar que no lo cierran. Hay que defenderlo. Eso es. Sin miedo a los cables. El colectivo Sotaterra presenta Sin miedo a los cables, que es un documental sobre pues peña de eh, bueno pues sobre la peña de la free, de free Party, sobre todo de mujeres dentro del entorno de Free Party. Es una proyección, coloquio y pinchada, viene la, la gente que lo ha hecho y demás, tienen muy buena pinta, que es mañana viernes a las 8 de la tarde en La Fábrica. También tenemos las 31 jornadas de Aluengas de Aragón, que hacen cosas todo el fin de semana y más, bueno, más días, ¿no? Porque veo el sábado... Sí, sí, sí, sí. Viernes 4 un... de abril. Una... Si entráis en la agenda en zgg.convocalá, veréis qué hacen cada día. Claro, tenéis hecho... aquí estar leyendo, entrad vosotros y. A ver, y a por saco. Pero, bueno, tampoco os enfadéis ahora. <ríe> no, no, que, que la gente use la agenda que cuesta mucho mantenerla. Eso no es. Sí. Cada, y día, y y dándole, gestiona, cada día, cada día. Yo me acuerdo que hice el logo y cada día lo tengo que mirar, no cada te digo. No te digo. <ríe> a ver, os leo un poco. Viernes 4 de abril, léxico de Aragonés del sur de Aragón, 40 años de trabajo de recuperación. Lunes 7 de abril, la aragonés y los redes sociales. Está en aragonés, lo estoy traduciendo. No, no, leo el aragonés. Pero si es que yo, mi problema es Hay que, que como. Yo paso directamente al, a la lengua nuestra. Presentación, do, dic do diccionario de frase 8. frase fras fras fras básica, básica de aragonés. básica de aragonés. Madre mía, si hasta mañana. Ya estamos que no vamos a enterarnos nada del evento. Espera, que quedar un par de eventos, chicas. Abreviados. Luz de septiembre y charrada con la directora. El jueves 10, proyección del documentado visual eh, y sigoleta y bordón. Este sí, y, char, y charrada con, con la directora que facilita a Silvia. Silvia Oros. Me ha quedado clarísimo el ver sí, sí. Que cierto, Bueno, que acudí, claro, que, que, por cierto, al de Silvia Oroziz, que es colega, es bastante colega, y la verdad es que el documental está súper guapo, y además salen varios integrantes de la ronda de Voltaña, uh. y además eh, la voz en off es de un chico muy majo que se llama Francho Sarrablo, que le quiero mucho. Mm. <risa> Vaya. Que casualmente es mi primo. Mm. <risa> vale, seguimos. Eh, tenemos por unas viviendas dignas y unos solares vivos presentación del informe sobre edificios y solares abandonados en la Madalena Tenerías que esto viene a, a, raíz. a raíz del tema este del edificio este que antes es alojado eh, mm -hmm. con un Bermud al final al final del recorrido El 5 de abril a las 12 y el 5 de abril también a las cinco y media de cinco y media ocho y media eh, la fiesta de, fiesta impar de par. fiesta impar día internacional del autismo que organiza gente también bastante cercana a nosotros. Y también tocan de Birras Terror el día 4 de abril a las 7 y media con sentido crítico en arrebato. Vamos a acelerar que se nos acaba Venga, el tiempo. Va. Bueno, Yo, la manifestación del 5 de abril. De todo, la, todo pasa la, el 5 de abril. La, la, la manifestación de vivienda. Todo el mundo sabéis cuál es la manifestación de vivienda. Hay que salir a quemar a Zaragoza. Y os recomiendo que llevéis bengalas, que les encanta la policía. <risa> y, si, si, si alguien necesita que contacte con el buñón en el exilio. Y las mesachas no. fest, el 6 de abril... Que tenemos a Esther Vallejo, comida, bingo, tenemos a Isella, además a Jan Bas, a DJ Lagarta, a Paula Dea... Olla Comunitaria de Monter, hace la comida. Una comida espectacular a cargo de la Olla Comunitaria. Yeah. Y luego además el domingo 6 de abril, en el, arriba en Torrero, en la Plaza de la Memoria Histórica, eh, celebramos la Unión de los Barrios y el Zaragoza no se vende con una chocolatada y un cuentacuentos. ¡Oh, qué bien! Eso sí, y luego sí. el mejor evento que va a haber, que es el día 11 de abril, para celebrar esta, nuestra queridísima Semana Santa... ponemos Jesucristo cazavampiros en el ciclo de cine de mierda. No, qué el fuerte. Del año. Esta vez con oh, dos pantallas y sonido sincronizado. Y vale. con esto y un bizcocho y el mercadillo del domingo. Eso caro. <risa> bueno, ya que, ya que estamos, yo el día 13 hago el mercadillo en la moneda. Ya pues me he En La moneda <risa> y qué día era el 13 también, ¿no? El 6, el 6 de abril el mercadillo de las armas que es este domingo, o sea que todo es ahí. No, no, si tenéis la agenda completa. Nos pues tenemos que despedir a que el mundo, ya. a, ir a todo. Y si Sin parar. <risa> y, y, y, y, y, y si son cosas autogestionadas y como estas cosas que hemos comentado, subidlo a zgc.comboca.la La agenda cultural más guay de la ciudad. Adiós, Nos vemos. Hasta dentro de quince días. Adiós, de 15 adiós. 15 días. Adiós. O no, que se que adiós, gracias. Bueno, ya iremos viendo. <risa>